de la mañana, nueve minutos, tiempo de Klinamen, aquí en La Marencoche. Bienvenido, Diego Sturbar. Bienvenido, tengo un entusiasmo futbolístico, no político, impresionante. Diego, eh, hay un emergente en el último tiempo en Europa que nos ha sorprendido un poco, que es este señor llamado Pablo Iglesias, ¿no? Estamos hablando de una persona caracterizada como de izquierda, que de repente le pone rostro, cara, un pelo largo, este a lo que podría ser la no cara de los movimientos sociales, a esa cara colectiva, que de repente se resume en la cara de un tipo. Este tipo se llama Pablo Iglesias, le fue muy muy bien en las elecciones, logró cinco lugares en el Parlamento eh, Europeo justamente, así que nos ha sorprendido bastante su discursividad y toda la adhesión que está generando. ¿no? Sí, es este, una vez más, amigos de los amigos este desarrollando un papel importantísimo en la política, no porque recordemos en las últimas elecciones europeas el Podemos se presenta en medio, digamos, de lo que sea la crisis del bipartidismo español el sistema tradicional que surge de la transición del posfranquismo y la irrupción del 15M en medio de la crisis, ¿no? Podemos representa de alguna manera la fuerza de 15M, aunque es, como sabemos muy bien, no se trata de una relación de representación, porque el 15M se dijo desde el principio, irrepresentable no los, los llamados, los mal llamados indignados, pero sí que podemos este, se convirtió en la herramienta electoral más eficaz para cuestionar el bipartidismo para entrar en una discusión con los temas que 15M fue fue poniendo sobre la mesa y sobre todo lo que se ve a la resistencia digamos, a la, a la expropiación no de viviendas etcétera, que la crisis del neoliberalismo por produce sobre la población. No fue Podemos el único grupo, pero fue el más exitoso y Pablo Iglesias, que parece que es un viejo militante muy jovencito, si apenas más de 30 años este, fue un muy buen candidato este, estuvo en la televisión de una manera muy, muy pensada y muy eficaz y generó algo Sí, también ha hecho su propio programa en Youtube y lo subía él solo, eso después fue adquiriendo dimensión, mucho vínculo con radios comunitarias también, toda esa cuestión lo hace que nos sintamos un poco cercanos y que nos traiga la pregunta un poco a la Argentina también de un fenómeno de estas características. Escuchemos un min minuto de Pablo Iglesias hablando para caracterizarlo un poquito más. Quiero decir que esta candidatura aspira a ser algo más que la candidatura de un grupo. Queremos ser la candidatura del sur de Europa. Considero que Europa está viviendo un momento excepcional en este momento, en el que se plantean básicamente dos alternativas. O bien, los ciudadanos europeos... Se levantan para defender la democracia, la soberanía y los derechos sociales o bien las élites financieras se irán imponiendo una situación de miedo y de pobreza en particular para los países y los pueblos del sur de Europa. Consideramos que la batalla principal que se está dando en el marco de la Unión Europea en estos momentos se da en el sur. y tengo que decirlo muy claro los pueblos, los países del sur de Europa no queremos ser colonias de poderes financieros que no ha elegido nadie ese acento que deja en el sur Pablo Iglesias nos habilita una primera pregunta con nuestro invitado a conversar de hoy a través del Skype ya estamos ahí para conversar con Ángel Luis Lara sociólogo, docente de la Universidad de Nueva York amigo de la casa con el que hemos conversado de varias cosas en el último tiempo Ángel, muy buenos días, aquí Los Diegos te saludamos Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Muy bien, en principio preguntarte en este punto sur en el que dejábamos el testimonio de Pablo Iglesias si existe de algún modo una orientación de lo que él está comunicando de haber visto como los gobiernos progresistas latinoamericanos como faro justamente para su discursividad, su retórica. Sí, bueno, hay una relación eh, directa en lo que tiene que ver con una suerte de teoría política que subyace detrás de, de esta propuesta tan interesante de Podemos y que incluso la, algunas de las personas que la están encabezando y que están eh, ocupando, por decirlo así, la portavocía de la iniciativa en la arena pública eh, resaltan su relación directa con la situación latinoamericana, ¿no? eh, sobre todo con la situación venezolana, diría yo. ¿no? Algunos de ellos han sido eh, asesores y de una u otra manera han estado muy vinculados a, a, al, al gobierno venezolano. ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me interesa es... Eh, tal vez preguntarnos acerca de de, de de esa conexión directa que existe entre Podemos y, y algunos de los elementos de la teoría política que que está detrás de estas experiencias de gobiernos progresistas latinoamericanos, ¿no? y y esta esta cosa que ahora está tan de moda en España ¿no? y en el sur de Europa que se llama el populismo y que y que todo el rato en los medios de comunicación no dejan de hablarnos de ello y de este tipo que de repente ha aparecido como como de la nada que se llama Ernesto Laclo Y a que todo el mundo cita, ¿no? Y sí, hay, hay eh, una relación muy, muy importante, muy directa y, y, bueno, si resulta interesante podemos en la conversación tratar de desgranarla. ¿Y cómo ves este un poco esta aparición este misteriosa y repentina de alguien que para nosotros, que como sabes bien, es que muy familiar, ¿no? Ernesto Laclo viene trabajando sobre temas de populismo y viene apoyando, digamos, teóricamente la estructura de los gobiernos progresistas, particularmente de, Vesu de Venezuela y de Argentina, hace muchos años. ¿Cómo ves vos que, que, que aparecen estos estos conceptos? Eh, digamos, te lo digo de otra manera, esta filosofía política, ¿qué tipo de tesis política está colaborando a afirmar? Bueno, la, la aparición de estas tesis eh, o de este marco conceptual en el ámbito de lo político en, en la situación española actual tiene mucho sentido. Tanto sentido, diría yo, como la propia iniciativa de Podemos, ¿no? Eh, yo creo que Podemos ha sabido eh, leer muy bien algunos de los elementos que ha dejado el 15M en el aire, ¿no? Eh, esa especie de pelota que se ha quedado votando y, y han sabido leer, por ejemplo... Eh, que las viejas formas de codificación de la política en torno a la dicotomía izquierda-derecha pues estaban resultando ciertamente inoperativas en, en un país como España ¿no? y eso pues ha llevado a una relación directa con uno de los elementos fundamentales propuesto por Ernesto Laclau en su, en su elaboración política que es la cuestión del significante vacío ¿no? elaborar un significante y ponerlo a jugar pero un significante que no remita a nada de lo existente o a nada de lo que resulta reconocible en el ámbito de la izquierda o de la derecha Eh, eso es, en cierta medida, lo que resulta Podemos. Eh, se encargan de, de estos amigos de Podemos de resaltar una y otra vez que la pelea no es entre izquierda y derecha, sino entre la oligarquía y el pueblo o la gente, y que en cualquier caso, y esto es una cita textual, esa dicotomía izquierda-derecha no es más que un juego de trileros. El problema, el problema es que tiene esta cuestión del significante, que la podríamos llamar así, ¿no? la cuestión del significante, yo creo que es, que es una, un problema doble. Por un lado, eh, que según este señor Ernesto Laclau, el significante tiene que estar vacío. Pero resulta que el significante de Podemos, por la biografía que cargan la mochila a las personas que lo están encabezando, no es un significante vacío. Es un significante que remite a la izquierda y que tal vez sea suficiente eh, como para movilizar a mucha gente y reconstruir el porcentaje de voto que una vez tuvo la izquierda en este país, en España... pero que tal vez, precisamente porque el significante no está vacío del todo, eh, tal vez no vaya a ser capaz de construir una mayoría social con la que ganar unas elecciones, con la que ocupar el ámbito de lo institucional y, e, y transformar, no en un, esto es una forma que, que usan la gente de Podemos para definir este proceso, transformar una mayoría social en una mayoría política. Eso es un problema táctico que yo veo que, Que, que tiene la iniciativa de Podemos ¿no? que el significante no está vacío y por otro lado, y yo creo que es todavía más importante es que por muy vacío que pueda estar el significante sigue siendo un significante y aquí tal vez es, resida una de las contradicciones mayores que presenta la iniciativa de Podemos con la potencia de subjetivación que puso sobre la mesa el, el 15M ¿no? eh, yo recuerdo que Guattari y Deleuze que estaban obsesionados con esta cosa del significante para proponer una crítica siempre decían que, que, el, que existía una suerte de imperialismo del significante por, porque el significante imponía una ley de hipercodificación despótica de todo. ¿no? En cierta medida, eh, lo que Guattari les decían es que había que crear una especie de teoría espinosista del lenguaje en el que los flujos de contenido y de expresión pudieran prescindir y, y liberarse del significante. ¿no? Yo creo que eso es lo que el 15M puso sobre la mesa en la arena política. Una política... insignificante y una política sin identidades, o al menos donde lo identitario jugara un papel absolutamente periférico. Claro, Podemos vuelve a recuperar la centralidad del significante y ponerlo a jugar, recuperando en cierta medida algo que el 15M eh, se había propuesto superar. Y yo creo que eso es eh, verdaderamente problemático. Ángel, ¿cuál es la potencia de lo insignificante en la política? este Vaya, esa es la pregunta del millón. ¿no? Eh, la potencia de lo insignificante en la política es la potencia eh, que se mide en la capacidad de descodificar, de desterritorializar, de abrir flujos, de, de, de, de señalar potenciales líneas de fuga de lo existente, sobre todo de descodificar y, por lo tanto... ...hacer de un espacio que estaba estriado... ...un espacio listo, eh, liso, perdón... ...en la que cualquiera puede participar... ...y en la que todo es practicable... Eh, ...yo creo que eso tiene una dificultad enorme... ...en el ámbito de lo político... ...que es precisamente la dificultad... ...que ha encontrado el 15M... ...para concretar esa subjetividad... ...ese nuevo clima, como decíamos algunos... ...en instituciones, en instancias organizativas... ...y sobre todo en máquinas capaces... ...de parar de alguna manera... El, el, el desastre neoliberal que, que en España pues está teniendo un impacto verdaderamente eh, monstruoso en la vida de las personas eh, de lo que es capaz es de lo que ha sido capaz el 15M que ha sido capaz de cambiar este país en el ámbito de lo político, cambiar el estado de ánimo de los de abajo, precisamente regalándoles una máquina de descodificación de algo que estaba tan hipercodificado que estaba cerrado y no se podía cambiar de hecho Podemos es posible gracias a esa máquina de descodificación que, entre otras cosas, acaba con el bipartidismo, algo que era impensable en España hace tan solo meses. Ángel, yo te, te quería hacer la, la siguiente pregunta. Por esta relación que hay entre Sudamérica y Sur de Europa, a partir de esta, de esta conversación, que no es nuestra, sino que también en la Argentina eh, se da a través de gente como, por ejemplo, Ricardo Foster, que es ahora secretario de Gobierno, un conocido intelectual kirchnerista, uh -huh. que este, ha dicho abiertamente, como parte del programa de su secretaría, eh, parte de la agenda es la relación con Podemos, o, por ejemplo, el agregado cultural de la Embajada de Argentina de España Jorge Ademán, que es además es un teórico del lacanismo, digamos, en todo, un, todo un grupo de gente que está tejiendo discursivamente con Podemos un, un espacio común, ¿no? Entonces mi, mi pregunta sí. tendría que ver con cómo podemos pensar esta nueva relación Sirisa-Podemos, lo que serían los, los, los, los partidos, digamos, o movimientos políticos nuevos del sur de Europa, con las discusiones que hemos tenido en Sudamérica a partir de la experiencia de gobiernos progresistas. Mi pregunta iría por este lado. Eh, en América del Sur, creo que se podríamos convenir, se ha dado una situación en la que se pudieron, eh, por no deslegitimar elementos del discurso neo, neoliberal, por otro lado, este, se ha logrado este, crear iniciativas de participación y se han creado este, instancias que no son propias del neoliberalismo, pero por otro lado, una condición material... de todos estos procesos, ha sido un tipo de inserción en el mercado mundial que tiene que ver con lo que se llama el neoextractivismo, no, con, con estas con estos tipos de neodesarrollismo que implican siempre una articulación con el capital y con el neoliberalismo y que hoy vemos muy claramente ponen límites en el proceso de democratización que el movimiento social había generado. Cuando se piensa en Podemos, ¿qué, qué ¿Qué tipo de evaluación hay de la complejidad de estos procesos? Es decir, ¿se toman algunas imágenes de movilización interna para Europa o realmente se está estudiando la complejidad y los límites que también tienen estos procesos? Yo creo que, que, que Podemos es una Podemos es una máquina hipercompleja. Y, y en ese sentido, eh, esa complejidad que es interna la propia iniciativa de Podemos es muy positiva porque porque le, le, le da mucha potencia no. Hay hay algunas personas que, que tratan de zanjar el debate o las conversaciones en torno a Podemos de manera fácil, llevándolo a a análisis yo creo muy simplistas o a parámetros meramente ideológicos. Y yo creo que Podemos, Podemos es algo muy complejo y precisamente en esa complejidad reside eh, eh, lo interesante que es esta iniciativa y sobre todo también el hecho de que pueda ser entendida al menos hasta ahora como una suerte de monstruo como algo que que no es tampoco muy entendible que es capaz de cualquier cosa, de lo mejor y de lo peor que está participado por racionalidades y subjetividades políticas muy dispares y eso le otorga una riqueza eh, enorme que en el fondo es la riqueza del, de la incertidumbre ¿no? del, del que todo es posible Este, sin embargo, yo creo que Podemos no hay que entenderlo tanto como una respuesta, sino como una pregunta abierta. Y en el, en el seno de esa pregunta, eh, pues todavía está ver cuáles son, en, en, en la materialidad de lo concreto, las posiciones y los análisis de este espacio político nuevo que ha surgido en España acerca de cuestiones como son las políticas neoliberales, la inserción en el mercado Mundial, en la economía mundo de, del sur de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto, y, y yo creo que es eh, altamente interesante y, y positivo, es que, al menos hasta ahora, en clave programática, todo lo que Podemos eh, está proponiendo, eh, por ejemplo, en la arena electoral y en la arena eh, de, de la gestión de lo público y de la administración de las instituciones, lo que, viene, lo que sería un poco su propuesta de políticas eh, a implementar, son precisamente aquellos puntos que emanaron del 15M, Ni más ni menos. Es decir, son cosas como el desequilibrio de la relación salarial a través del establecimiento de la renta básica, eh, una auditoría ciudadana de la deuda para determinar qué deuda es legítima y cuál es ilegítima, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, medidas que no ha inventado Podemos, que no ha extraído en ningún caso Podemos, ni del contexto latinoamericano ni de ningún otro contexto que no sea el propio 15M. Y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Lo que ocurre es eh, una cuestión bastante eh, de fondo en, en, el, en la experiencia de Podemos que es un poco la pregunta de qué es lo político o qué es la política y que vuelve a enlazarnos otra vez con, con eh, este, el ecosistema político latinoamericano y con Ernesto Laclau y el populismo. El peligro que lleva veo en Podemos es que existe una recodificación de la política que la, que la vuelve a reconducir. a la arena de la forma Estado y de las instituciones y de la gestión, eh, por muy ciudadana que sea de los aparatos del Estado y de la administración y que reduce la política a eso ¿no? no en vano, cuando Ernesto Laclau se le preguntó por el 15M pues Ernesto Laclau no dudó en señalar que el 15M no era político porque no? el 15M no se ponía eh, el problema eh, del poder como el elemento fundamental de la acción política o sea que el riesgo... Sí, el sí. riesgo, Ángel, sería que el movimiento social quede licuado en el código electoral parlamentario y perder su poder insignificante. Exactamente, ese es un riesgo enorme. Date cuenta que, que la centralidad de lo electoral ahora mismo en el ámbito español no solamente remite a Podemos, ¿no? sino que incluso desde instancias muy dinámicas, muy inteligentes y muy activas de movimiento, también se han activado plataformas y espacios, espacios ciudadanos para desde los movimientos afrontar lo electoral porque se ve... como un este un elemento sustancial y necesario en la acción política actual ¿no? es decir lo electoral se ha, ha ocupado el centro del debate y de la acción política no solamente eh, en aquellos lugares que se mueven en concepciones tradicionales de la acción política sino incluso en los espacios más dinámicos más activos y más creativos de los movimientos y eso, eso Ángel, un poco más? Eh, aun, aun teniendo sentido es problemático ¿Podrías contar un poquito más? ¿Ganemos Madrid? ¿Ganemos este, Barcelona? ¿Qué son esos ganemos y qué relación tienen con Podemos? Sí, eh, bueno, básicamente existe una, una hipótesis que da sentido a todas estas iniciativas. Y si es que el, el 15M ha tenido un límite eh, manifiesto eh, a la hora de hacer que las que, que las políticas y que la gestión por parte de los partidos de, las, de lo que es la dinámica legislativa... se modifique un ápice y el 15M ha sido en cierta medida incapaz de alterar de alguna manera la agenda neoliberal en, en nuestro país. Eso ha llevado a que en, en el contexto además del neoliberalismo, en donde las élites eh, imponen la... la la desaparición absoluta de la negociación y de las mediaciones, y donde las políticas se imponen de arriba a abajo sin ningún tipo de, de, de posibilidad democrática, vaya, de, de cortocircuitar o de alterar un ápice y una coma de esas políticas, los movimientos han visto que necesariamente tienen que poner sobre la mesa algo que hasta ahora no habían trabajado demasiado, que es la cuestión institucional, la cuestión electoral y un propósito generalizado de desalojo de las élites de la gestión de lo público. Eso se ha materializado en Podemos, por ejemplo, y se ha materializado también en una serie de iniciativas que están proliferando cada vez más eh, de manera muy interesante en muchas ciudades que llevan el logo de Ganemos. El primer Ganemos eh, surgió en Barcelona como un espacio de convergencia ciudadana, de movimientos, partidos eh, y ciudadanos en torno a la posibilidad de, de articular una candidatura alternativa y ciudadana a las elecciones eh, locales, que se celebrarán el próximo mayo, En toda España y eso ha proliferado y se ha multiplicado eh, por todo el país eh, y, y es, es eh, necesario e interesante. Ojo, a mí me parece que es necesario y muy interesante, pero eh, siempre eh, siempre encierra ese peligro de eh, transferencia de la potencia, de la energía, eh, de la creatividad y de la iniciativa de los movimientos hacia el campo institucional que resulta verdaderamente problemático. Porque en cierta medida eh, eh, es olvidar que el problema del poder es el problema de la gubernamentalidad y que si entendemos la gubernamentalidad tal y como funciona en términos de concepto, ¿no? en términos conceptuales, la gubernamentalidad implica al menos dos tipos de gobierno. ¿no? El gobierno de los otros, que son las tecnologías normativas y legislativas de gobierno de las poblaciones, pero también el gobierno de sí. Es decir, las formas de subjetivación y de vida a partir de las cuales los individuos nos gobernamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si ahora olvidamos esta segunda parte del gobierno, olvidamos el tejido de la sociabilidad, el tejido de las relaciones sociales y volcamos toda la energía en, en el tejido de, de las políticas legislativas y de las tecnologías normativas y del gobierno de las poblaciones, pues estamos afrontando mal. el problema del poder y el problema de la política. ¿Cómo estás discutiendo? Tengo mucho Ángel. miedo, yo mm -hmm. creo que es un pánico que toda la energía se vaya del otro lado. Claro. ¿Cómo estarás discutiendo con tus amigos en estos días? Te mandamos un fuerte abrazo, Ángel. Muchas gracias como siempre. Bueno, un abrazo. Chao. Ángel Luis Lara, sociólogo, docente de la Universidad de Nueva York, charlando sobre este fenómeno de Podemos en España, el eje sur-sur que manifiesta un poco este emergente de Pablo Iglesias, ¿no? Sí, yo no podía, mientras lo escuchaba, en cierto sentido envidiar, ¿no? Porque eh, uno va escuchando y va recordando, ¿no? Las secuencias en que las sociedades se piensan a sí mismas, ¿no? Digamos, haciendo un paralelo rápido. Nuestro 2001 y el 15M. ¿No? Entonces, las literaturas libertarias, las energías de gente que está buscando verdades, que está en edad de buscar verdades, y momentos muy fuertes, digamos, en donde los protagonismos sociales, en su fuga de los designios sociales, van creando posibilidades que no existían. Después viene este momento, ¿no?, de la gubernamentalidad, donde todos tenemos que aprender, digamos, las posibilidades reales que se pueden conquistar en el plano económico, institucional, y cuáles son ciertos límites, qué sé yo, digamos. Ahí nosotros podríamos darles cátedra a los muchachos, ¿no?, como si fuésemos viejos y si ellos estuvieran recién empezando. Ahí están llegando a algo que tal vez nosotros este, ya llegamos. Pero me pregunto entonces, ahora sí, esta es la razón de mi envidia, eh, ¿en qué etapa estamos nosotros?, ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos toca pensar a nosotros? Porque esta gubernamentalización está precaria, está vieja está desgastada, no solo el fin de ciclo electoral el estricto del kirchnerismo, parece que es algo bastante más complejo, lo vimos estos días en Lugano, tenemos este unos discursos tremendos, ¿no? En, a, los, a, los, a los criminales migrantes hay que echarlos, a las personas que hacen, que se manifiestan sindicalmente, combativamente, contra despidos, este hay que echarlos, a la gente que corta rutas hay que echarlos. Es decir. ¿Qué, tenemos? ¿Qué nos toca pensar a nosotros en este momento? ciudadclinamen.blogspot.com Preguntas así para escuchar cuando quieras.